Arratsa Leon eta Ongi etorriak Antxeterratearen sintoniara eta Ongi etorriak Herriotsaken saio berri batetara Eta gaurko saioa hasteko bagurtuko dugu, ba hau gidatuko duena asteazkenetan Biasteazkenetik Bain, Kaixo Lucas. Kaixo. Gabon, sonos. Que vivan los kimahuas, que vivan los kimahuas, que kebiban en el río que vivan los imagua que vivan los imagua que vivan los imagua chango está en el río que vivan los imagua que vivan los imagua que vivan los bueno gabón gentea eh galhasico dubu eh oreking eh, oñeta como armitaco programa ver Batda eh, Nirozcara es so el charla de y casi nada así que barcatu escatu es dis, disuet así que nada eh, de a poquito iremos mejorando Nirozcara Chango Chango Obatala Yemaya Obatala Yemaya Chango Chango Obatala Yemaya batarai Irmo. Bueno, güere programa da eh, Ori, eh, música, gentea, experiencias, eh, vitayak et a... eh, la idea es eh, poder ver las influencias, no, es aquí no las 70 influencias, influencia, que, influencia, influencia. Eh, bueno, de Latinoamérica eh ha influenciado y cómo hemos llegado a tener la música que tenemos ahora y también un poco la comida. Eh, bueno, Lenengo, colon, Colonización Erkin eh, eh, Aparecieron los africanos ¿vale? Esto que escuchamos es afro-cubano eh, la, la música afro-cubana se basa mucho de la influencia negra de los esclavos Que traían un poco esto Y ahora luego también escucharemos una canción africana-africana Un poco más moderna también Para que vean la relación que tiene Lukas eta esaten zenuen uinetako marmitako musika eta zuokaldaritza batez ere jorratuko duen saioa izango dela eta zergatika nasketa hauez batzuk esango dute nola nastu daiteke musika eta janaria? Bueno, lehenengo kapricho bata, baña hori, eh, gure kultura hori da, eh, mezkolanza, un, un gran guiso de, de, de influenzia de, de gentes y culturas. eh y que si ¿va? América con música, eh, instrumentos, eh, condimentos y demás de, de igual que en la, que en la comida eh, que han sido traídos de, de, de distintos motivos, pero bueno, han ido enriqueciendo nuestra nuestra cultura. Ahora eh, podemos escuchar a música africana africana. Ay oe kukunga wasenga kunyenge bwabamu tu maminyanga tingemba musuka munde ne nosikangandoni Hay menicueldas eh ciertas par parecido no con lo que escuchamos recién eh esto se va a ir repitiendo mucho en, en las distintas influencias que hay en toda Latinoamérica Audacuba y estos son los africanos que llegaron con los barcos de la colonización que también traían para luego lo que sería nuestra, nuestra comida eh, el, el utilizar las legumbres también además de empezar a, a usar raíces todo lo que sería la yuca eh, eh, que se come mucho en Latinoamérica es algo que nos enseñaron los africanos eh, con su esclavitud y, y, y, y su música también Asu mwegene koma bobe, esi mabambe kene. Ndike woniye mangandoi mangolo. Ayo ena nyubiyanga. Munengewe kotunda. Ukilo ya kakimba ti bato. Exaten nuen, eh, hauk gogora de la azendida la -ko música, orain dela urte batzukan egon du nintzen, eta musika ekarri nuen, baina nik ekarritakoa azkos modernoagoa da, baina denade en Cristo nantza dauka ere. Vale, vale, queda marcado en la raíz, no, de musical, luego escucharemos cosas que, que he traído, que queda esa raíz, lo que han eh, incorporado, digo, o lo que hemos incorporado en la América, la música latinoamericana, es esa base rítmica, Eh, que traen desde África los europeos traen la armonía y también los instrumentos eh, como también traen después luego a la, la manera de cocinar ¿no? las la herramientas de trabajo y demás pero bueno, de momento como primer sabor encontramos la gran rítmica que dejan los africanos que queda marcado en toda la, en toda la música la latinoamericana luego los ritmos folclóricos también que vamos a ir viendo eh, tienen esta raíz, este primer comienzo africano lemba bueno, yakoson na malaba munenge mangambe foi foi san sonamaman una imba wona munenge tikinde dalabehuju foi foi san sonamaman seleso timbam boy richard bona que es un africano muy conocido, que va siempre ahí con, con sus camisa de colores y sus instrumentos para todos lados. Está bastante de moda últimamente. Y eh, interrumpo ahora para que tengan en cuenta, en este ritmo que suena ahora, se va a escuchar mucho, sobre todo cuando hablemos del, del tema de, de Perú y demás. ¡Oye, oye, oye, suena Iba bueno, kangilamu Richard, bueno, ahora volveremos a escuchar eh Danson, da y eh, no la bolero bañoléén eh, un poco anterior ya empiezo a tomar formato en la música del bolero eh, con esta orquestación pero todavía se ve un poco de charanga de, de, de sonido así de, de batuque de batucada ya con armonía esa auda esto tan son eh, no la bolero añoñó un poquito anterior eh, se puede entender ahí también ya como siguen apareciendo ya las cuerdas que trajeron los españoles y los europeos eh, con todavía una pequeña base rítmica que nos acompañan todo el recorrido de toda latinoamérica me ven llorando me preguntan dire que te quiero mucho todavía se vive sola mente una vez hay que aprender a querer y a vivir hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llora quiero arrepentir y me después de lo que pudo haber sido y no fue quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.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 ahora la gran chavela eh, donde acá siguen continuando la influencia de las cuerdas y ya la la, la métrica la rítmica es un poco más más europea pues ya volvemos a, al tipo valseado de más que eso sí viene de, de europa pero si sí se mezcla mucho con todo lo que tenían los africanos que siempre mezclar eso no el vals con la marcha vendría a ser para que sabe algo de música el 6x8 es eso no Una, una melodía en seis cuartos, que se puede vivir en tres tiempos Y una gran base rítmica que lo marca en dos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tratar de olvidarte Sin que sienta que ya no me quieras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 los modos de cocción que traen los europeos, pero es donde más se mantiene una comida quizá más autóctona, eh, donde podemos encontrar cosas muy rarísimas para lo que sería nuestro al final en, en América tenemos eso, ¿no? El paladar europeo. Y como estamos en Europa, si, en Europa siempre me voy a referir a eso a nuestro paladar eh, a, a los sabores que estamos acostumbrados. Pero bueno, eh, México ahí tiene mucha mucho riqueza en lo que es en la comida, en lo que es de sus culturas originarias pero en la música donde más se nota la influencia europea, acá en Chavela lo podemos ver eh, y lo vamos a ir viendo como también se va relacionando con con el resto de América que no está no está todo separado, también están unidos.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 Bueno, amén. Verriro Vargas, Baño Chabula Grandarekin. Chab, eh, Chabuca Granda cantores, can, cantores hondivadae cantore de Perú, Perú coada. Está bueno. Cuando lejos te encuentres de mí. Cuando quieras que esté yo contigo No tendrás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia Bueno, cultura no, orida, eh Gauza no, a un divadda eh, Juneta no Torri, eh? Y en ese ir y volver, eh, también es como van y vienen las influencias. La influencia que nos pueden dejar los peruanos, quizá quizás sea curioso para muchos, es el cajón flamenco, el cajón gitano, en realidad es un invento peruano. Y en los, en los puertos de descarga, cuando había que descargar las cosas, a los que se usaban como esclavos, no a los originarios peruanos, se sentaban a la hora de comer sobre los cajones de vacíos de madera. Y ahí solo salían los ritmos y empezaban a tocar. Luego, los... los los marineros que volvían para, para la Europa se trajeron esa costumbre que tanto enriqueció también al flamenco nubes que el viento apartó fuimos piedras que siempre chocamos gotas de agua que el sol resecó borrachera que no terminaba En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras. Te lo digo llorando de rabia, yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo. Bueno Berriro Goiti a Acubo otra vez con el danzón eh, Y donde volvemos otra vez no Esa especie de charanga, tristonga Pero ya hablando de boleros ¿no? Y en sus letras se ve también Bueno, tema Oreo, instrumenta la daba, ¿eh? Bueno, igual. Men berriro Cuba baño eh, con influencia de, de Londres de Inglaterra un poco de escasca cubano eh, tal de bat ooso nada. Esto no suena muy a folclórico, pero bueno, eh, el tema, el, la canción se llama Changó. Changó es uno de los de, las or, de los orishas, son 12 los orillas, que son los dioses eh, para muchas culturas latinoamericanas influenciadas por los africanos, que son figuras humanas de, de esos dioses, ¿no? Changó sería uno de los dioses más más importantes. Eh, y bueno, este, en, esta, en este tema se lo pronuncia y hay varias canciones que se pueden escuchar afro o afro latinoamericana que hablan de Changó, Batalá, Yemanjá y demás eh, en Brasil también hay mucho así que nada, era curioso esto de ver como la influencia de europea le daba también buen ritmo y sabor a, a la música cubana en eh, argentina con folclorea eh, eh, samba samba da y para eh, el leco real de bat eh, salta catamarca donde eso eh, samba eh, lanza típica no es la típico danza morida samba se baila en parejas eh, haciendo círculos muy romántico eh? peteco carabajal a a... Dun, samba es daba carri Brasil go con tu ba, baña en Brasil esekin eh, en vez de zeta aquí samba zeta aquí argentina radar taori oso saya romántico eh, samba batuque Brasil ese quien está super super jaye Beti Gora Tu Berdú Ori, el origen africano que se puede encontrar en las bases rítmicas, en, en las rítmica, la fuertes rítmica que tiene. Zanba eta beste dantza folkiorika Argentin, argentinako folkiorika badokaz bi, bi parte hau dale nengoa, momentu eh, deskanzo, punteo gitarra, eta gero dantzare bai Hemen gaude, antxeta erratia qué letra tiene mi amigo en las arenas bailan los remolinos el sol juega en las luces del pedregal y prendido a la magia de bueno, los audaz, suma paz eh, aveslar y bat, argentina argentina rarebai eh, sureña, egoalde argentina, egoaldeal vera en vengaudé antxeta erratiko saio herrian uinetako marmitako es bandera de niebla suponjo el viento lo saludan las flautas del pajonar y guapeando en la senda por eso serro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 al daori va y guitarra Muestra cuerdas tarde. Se han dormido las luces del verga Y animando a la tropa dale que dale, el arriero va Audaz samba vai Samba sureña un momento Atahualpa, Xupanqui, Iren, Zamba, Oso conocida, ¿no? Oso linda. La que hagan menos pesada la soledad, como sombra entre sombra por eso cerro el arriero va.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 Como sombra entre sombra por eso cerro El arriero va El arriero va Perú Berriro Perú 6x8 Mene eh, ese ritmo tan tan distintivo De toda América Se puede ver bien claro eh. Disfrutar un poco con él Baña xer esan dut, horekin 6x8 Orduan 6 da Eta sortxia 2 Utsuten duzu Un, do, tre, un, do, tre, un, do, tre Paz de verdad La que se tropea como hombre fumba Y sin paz de verdad también te pabo y esto no mueve más a removeré también te pabo y esto no mueve más te grito ven tren guerrera ven te grita ven Alcatraz da, ritmo Pere... de la escena, Alcatraz. Bueno, ahora hay eh, Juan Gogara, candombe eh, Niri asco, gustate ensay, Kandombe. candombe eh, da... Eh, tango amar ama en tango. Eh, Erdian eh, milonga, o sea, orduan. Kandombe, gero milonga, gero tango. Ahora toque candombe Uruguay, eh? Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que canto me le daría de tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas. Me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo de la hermosura, por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con que de, sura, decir, qué de, cusidú, de un Hola, no hay que decir pero afro-peruano, en este momento no es tan afro-rioplatense. otra característica es que eh, toda la música afro y la afro latinoamericana tiene y consta de clave así como tiene una gran base rítmica, se sujetan todas de una clave que suele ser copiada con toc-tocs y demás, que está claro ahí eh, en, en todos los ritmos. Este candome sería el, las típicas clave hay 3-2, 2-3 y demás, esta sería la de 3-2. ¿Será la da... clave? ¿Y muy? ¿Los eres tú? ¿Será la clave? Audaveste forma de candombe, eh, armon armonía king e io. Chutenduzu, clave. Hiru bekoitza erriotsak. en Perú, donde ya se puede escuchar, ¿no? da un poco de armonía, la, la armonía europea, los instrumentos, el piano, eh, pero seguimos estando ahí, ¿no? Ya un poquito, ya todo más silvanado, todo un poco más de relación con ese origen afro que tiene y esa influencia europea que le han, le han ido enriqueciendo. Eh, luego de este de este toque pasaremos a escuchar un tango de Publiés, el gallo ciego, para que ahí se pueda escuchar, ¿no? Todo ese, ese recorrido que es medio medio difícil de interpretar desde el candombe, ¿no? Pasando por la milonga que no he traído, traje una de Gardel, pero se escucha bastante mal, así que la la voy a dejar para otro día para escuchar a Osvaldo Pugliese ya en los años en los años 60, de orquestación, forma típica de orquesta, pero bueno, con todo ese origen de que todo lo que estamos poniendo es música bailable, música del cuerpo. clave lo, lo, lo puedes oir está en toda la canción en Alda, instrumento de viento ¿Veis? Saxo, tabella y obaña es la melodía, rítmica ¿Veis? Pugliese el Gallo Ciego Bandoñón, el Bandoñón es un instrumento que inventaron los alemanes eh, un cura alemán para ser más, más específico que estaba tratando de la manera de reemplazar el órgano de iglesia porque tenía una iglesia a la cual le tocaba ahí una, una, una ermita verdad, una vez muy arriba en el monte y no tenía cómo llevar un órgano de iglesia para poner música en sus, en sus, en sus misas, en sus oraciones y de ahí fue que inventó este instrumento tan curioso, tan difícil de tocar es un instrumento diatónico, para que toca la triquitilla quizá algo entenderá eh, o sea que consta con una, un, una, un cifrado, una manera de poner los dedos al abrir el instrumento otro al cerrarlo y así cada mano o sea que tendríamos eh, dos escalas en cada mano para tocar las misma la melodías pero bueno, ese sonido tan curioso que que es por un, una, un árbol que, que existe en, en los montes de, de, de Alemania Pero bueno, que también la ha hecho el tango. Amaya Aram, Carlos Gardel. Esto es una milonga campera, donde se mezcla un poco no lo que escuchamos antes de, de Perú, un poco de todo eso, pero bueno, esto es bien argentino. Pero bueno, aprovecho para seguir contando un poco y un poco de fondo. Eh, mientras escucho el tango, eso, ¿no? el 2x4 ese otro nombre que tiene el tango. Eh 2x4 pues eso sería el compás rítmico, ¿no? Tan marcial, casi como una marcha militar, que es lo que te garantiza que uno puede bailar. Un buen director de tango no perdía nunca este, este tiempo, este compás. Y lo que dicen que no, que lo, lo único que hace falta para bailar tango es no solo la compañera, no solo agarrarse la compañera, sino agarrarse también del compás. Y cada vez que escucho tango me vienen esos aromas al ¿no? puchero. El puchero van a ser una gran sopa que también se comentó Latino, latinoamérica de poner los trozos de carne que han sobrado y las verduras prácticamente enteras y cocinadas ahí a fuego lento y no hay no hay buen, no hay un buen bar de Buenos Aires no hay ninguno que, que no te ponga un buen puchero. El puchero es esa sopa, ¿no? Sin sin, sin, sin colar, pero que bueno, que se comentó en Latinoamérica y bueno, y depende en de cada sitio se va teniendo distintos distintos condimentos e ingredientes. Pero bueno, ahí me quedo con mi gardelito y pensando en mi puchero. Tocatería por la cabeza, con y con parasicior. Se los fingos a la victoria, con tal dominio de su fortaleza. Que lo discinden como una gloria. Me admiración. Otro dato curioso es que Carlos Gardel es el inventor del videoclip. La primera es que una que una canción se la filmó eh, y tratando de que tuviera el, el, el, el cantar al, al, al, al, al cantante estando filmado y haciendo la película con eso eso fue el primer videoclip que hizo carlos Gardel, creo que no sé si allá en el año 34 por ahí que es una, una, una, una filmación muy muy antigua y eso es lo curioso no a ver si MTV lo tendrá guardado por ahí supongo que no así que nada del invierno ya haya ganado su carceto Y la barra completamente agradecida. ¿Sé a ti la barra? Muy bien. ¡Salute! Escuchen esto que suena. Jazz Brasil, berimbau. El berimbau es la los instrumentos que inventaron los, los afro-brasileros. La, la zona de la capoeira la zona central central de, de, de brasil eh, donde eso era tensar un acuerdo un arco de, como un arco y flecha y golpearla con una, con una maderita y ese sonido que se escuchaba al principio la capoeira es el juego danza que inventaron los, los africanos para poder entrenar y, y mantener sus, sus entrenamientos marciales de lucha Eh, mientras estaban en, en, los, en los campamentos de, para levantar limo, eh, algodón entonces en ese juego encuentran eso la, de la capoeira que influencia mucho a la música brasilera que ahí aparece y hay tres clases de capoeira la tradicional, la regional y la de angola la de angola vendría a ser como si fuera de la izquierda de Baser y elica Ica lo hacen mucho los viejos es una capoeira muy cerrada, muy chiquitita ir bailando y analizando al compañero para tirar los golpes acertados y que el otro también los pueda los ir después está la tradicional que es la que uno suele ver esas piruetas esos esos belchas super super formados, super fornidos eh, que bueno, no, no tiene mucha realidad pero bueno, es un lindo espectáculo es como el tango de proyección, no eso que las tías bailan y vuelan por los aires ¿sí? y la regional es la capoeira eh, La vendría a ser la capoeira batúa, la que se ha podido eh, enciclopedizar y poder aprender y, y, y ir transmitiéndose por todo, no solo por todo Brasil, sino por todo por todo el mundo. Así que nada, bueno, escuchamos un poco ahí de Gilberto Gil. El tiempo que llevaba rosa, para probar el balayo, cuando sentía que el balayo iba escorregar. Thank you Se veía muy bien ¿no? lo que era esa entrada, esa clave Y el camará que usan mucho los, los brasileros en, en, en la zona de capoeira Ahora pasaremos a una samba Pero samba con ese Pero tranquila, ¿no? con, con la ayuda de Caetano Veloso Otra vez Gilberto Gil eh, Para que vean cómo se mantiene quizá esa base rítmica Hasta la samba La bosa nueva es un invento ¿no? De la época de Del, del, de este siglo, del siglo pasado, en los años 50, 60, donde eh, empezaba a influenciar el jazz en todas las músicas y en la música brasilera no había mucho lugar para, para el jazz. Entonces a esos ritmos y esa base rítmica que había le metieron un poquito de armonía, de acordes ya raros del jazz y ahí tenemos bossa nova, samba coisa acontece no quando agora em mim cantando eu mando a tristeza embora a tristeza é senhora desde que o Samção Be assim Aclara sobre a Eso decimos Esfuerzo kin y muchas jetas se pueden hacer muchas cosas Coisa acontece no quanto agora em mim Cantando eu Bueno gente a gongurá amén eh Ancheti Ratián Sabio Berría Uñetako Marmitako